Bueno, en principio nosotros y nosotras como trabajadores de la educación celebramos todo ámbito paritario que garantiza la posibilidad de debatir derechos eh, para la clase trabajadora. Eh, y en ese sentido nuestra paritaria no solo contempla lo que tiene que ver el salario docente sino otras cuestiones que nos van preocupando en lo que es este cierre de ciclo lectivo Sabemos que es bastante extenso y que hasta el día 22 tenemos jornadas con las familias eh, y que implica, creo que todos y todas quienes llevan a sus hijos o sus hijas a algún nivel educativo saben la realidad que está pasando y eso también lo reclamamos en el acta paritaria, quedó explícito, eh, los reclamos que venimos haciendo tanto como seccionales eh, de toda la provincia como particularmente acá. Hemos estado acompañando las situaciones de transporte Eh, sobre todo con la preocupación que conlleva la, las zonas rurales que no tienen acceso de otra manera eh, Hemos acompañado a las familias con, con este pedido de, de garantizar eh, el acceso a la educación a través del transporte escolar eh, También una situación que quedó plasmada y que nos preocupa tiene que ver con la calidad y la cantidad de los alimentos eh, En lo que va de, de principios de noviembre hasta la actualidad que se vio una reducción eh, importante, eh, no solo en la cantidad, sino también en la calidad de los alimentos que está llegando, eh, con una preocupación que para nosotros como sector tiene que ver con la garantía de que eh, algunos eh, algunas instituciones educativas no han recibido eh, la cuota que tiene que ver con específicamente garantizar eh, el servicio de comedores. Digo, acá en Viedma y en el resto de la provincia también. Eh, bueno, esa es la realidad que atravesamos eh, en la cotidianidad de las escuelas. Y por otro lado, eh, también tenemos la cuestión eh, salarial, eh, que como trabajadores y trabajadoras eh, vivimos de nuestro salario y que obviamente necesitamos en este proceso de crisis y con una escalada inflacionaria permanente, eh, tener una actualización que nos permita eh, medianamente acomodarnos y poder eh, llevar adelante... Eh, nuestras vidas, eh, de lo que tiene que ver alimentación, vestimenta, transporte eh, de una manera adecuada. Eh, el gobierno propone una suma de un porcentaje del 8,3%, eh, también comparado con el índice inflacionario eh, que equipara digamos hoy en día eh, nuestro salario. Eh, la propuesta esta lo que pudimos eh, analizar en lo que va el transcurso de las horas y cada uno de nuestros compañeros y compañeras definirá en la asamblea eh, si se aprueba se rechaza. Eh, tiene, ningún docente que daría por debajo de lo que es la del proceso inflacionario anual, eh, que llevamos un aproximado de 120. Eh, nuestro cargo testigo es el cargo de maestro de grado y, y en eso hacemos hincapié en cada una de las paritarias. Y bueno, ahora nos tocará evaluar en conjunto en la asamblea de hoy a las 18 acá en Viedma y eh, en el congreso de mañana en Fisque. Bien, desde la UNTER ven una preocupación ante el nuevo eh, gobierno elegido el pasado domingo. Nosotros vemos un escenario que eh, obviamente, totalmente cambiante. Eh, sí, eh, creo que quienes apostamos eh, firmemente para la garantía de derechos, eh, creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de seguir estando de este lado, eh, apostando a la construcción colectiva, eh, alejarnos del individualismo. Entendemos que la mayoría ha elegido un eh, modelo de país, eh, nos tocará como representantes sindicales y como trabajadores y trabajadoras eh, dar la pelea si así es necesario y por supuesto el escenario entendemos que a partir del 10 de diciembre puede llegar a cambiar eh, y también tiene que depender de las nuevas políticas, hasta ahora al momento eh, muy bien eh, no sabemos para dónde van eh, eh, las nuevas políticas, sí sabemos que ha manifestado el presidente electo que eh, educación y salud hasta el momento no serían eh, privatizadas, como lo decía en lo que fue eh, la plataforma de campaña. Así que bueno, eh, en función de eso estaríamos eh, viendo a partir del 10 de diciembre cuáles son las primeras medidas y por supuesto que eh, nuestra eh, nuestra central de trabajadores eh, tanto a nivel nacional como a nivel provincial tendremos la obligación de Eh, si algún derecho eh, no es garantizado, por supuesto, eh, ver las estrategias eh, mejores para, para poder eh, dar vuelta y revertir las situaciones.